Ah, bueno, este, yo soy hijo de Pedro y en este día hemos venido a visitarlo. Venimos en caravana, pero pues nos condicionaron para poder verlo. Solamente nos dieron 10 minutos y lo pudimos ver, pero detrás de las rejas solamente. Y pues bueno, fue condición de que veníamos a hacer manifestación y que no podíamos hacerlo aquí. Y solamente 10 minutos nos dieron de la visita que es pues varias horas. Son de 9 a 5 podemos estar. Solamente son 10 minutos los que nos dieron. Y ya nos estaban obligando también de exigiendo que ya saliéramos, que porque iban a entrar otros. Sí. ¿Y cuál fue el argumento para, que, para El argumento de que íbamos a manifestarnos, que veníamos varios. que no podía que en ese lugar no se podía hacer la manifestación que con, es, con esa condición de solamente los 10 minutos